¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo está el centro de salud del barrio Mirador del Tube? Para arrancar por ahí. Y el centro Mirador del Tube,、eh, bueno, desde el año pasado、eh, contamos con el doctor、eh, clínico médico. Y eso es bueno.、Eh, después, todo, todo igual, digamos. Tenemos psicólogas infantiles, horas por semana,、eh, obstétronas por semana.、Uh -huh. Y bueno, enfermería. Pero bueno,、eh, cambios así, edilicios y ese tipo no, no, no hemos tenido. Claro. ¿Pediatría siguen sin tener? Ni pediatría ni ginecología. Claro. Ninguno de los s e r v i c i o s Flor, ¿cuál es la realidad que e s tuvieron analizado n este fin de semana en la Asamblea? ¿Qué temas tocaron? ¿Cuáles son las próximas acciones? Y nosotros, como. Bueno, como、eh, una de las principales acciones es. Eh, Convocar una reunión con el secretario de salud、eh, para que, bueno,、eh, nos diga el tema de, de cuántos médicos、eh, tomaron, de cuántos pediatras, cuántas enfermeras,、eh, qué otros cambios podemos seguir、eh, haciendo e n l o s c e n t r o s d e salud, porque son infinitos los cambios. Es más, lo que yo había planteado era el tema de. Poner、eh, una cuadrilla que, que se ocupe por lo menos de la manutención del, del, tema,、eh, de la manutención de, de, del centro de salud, del pasto, de la pintura.、Claro. Eh, eh, algún tipo de cuadrilla que pase una vez al mes por diferentes centros y se encargue de ese tema, porque yo con mi centro de salud, Mirador Altube, tengo que solicitar dos o tres meses antes. Ir continuamente a, a pedir el corte de pasto porque es un centro de salud y es un criadero de mosquitos.、Okay. Eh, el pasto largo.、Eh, había un p a n e l de avifas, u peponjo.、Eh, tuvimos que llamar nosotros a un apicultor para que lo saque.、No. s En un centro de salud, eh, eh, tiene que haber primordial n o el tema de la limpieza, el、claro. tema de la higiene, el tema de salud. b r i O sé sea que está que,、bueno. abandonado como en otras épocas. Sí, sí, sí, sí, eh, eso, eh, sí, totalmente abandonado. ¿Qué pasa en los otros centros de salud? Porque en esta conversación que se da en la Asamblea siempre se va monitoreando lo que pasa en la mayoría de los centros de salud.、Eh, ¿Qué pasó con los compromisos? Estos es seis、eh, clínicos, seis pediatras, seis enfermeras que iban a, a contratar. Creo que llegaron a, a informar de dos casos, de dos contrataciones y después no hubo mayor novedad, ¿verdad? Eh, sí, sí, nosotros la verdad no hemos tenido novedad.、Eh, por eso queríamos nosotros concretar el tema de la reunión para que nosotros también comencemos con nuestro censo, empecemos anualmente, digamos, con, con, con la asamblea.、Uh -huh. y, y bueno, que ellos también, porque se habían comprometido a dejarnos hacer el censo y no prohibirle a la gente que nos dé información. Claro. La, Así que bueno, la...、eh, contar con eso. Sí. Con, con esa información para que nosotros podamos ver qué, en qué, qué, qué más se puede colaborar en el nivel de la salud. La asamblea venía realizando un relevamiento anual y en las últimas, los últimos intentos había una directiva que impedía que hablen, ¿no? que, que den información al respecto. Claro, claro, sí, nosotros participamos y bueno, llegábamos a los centros. Y nos decían que, que no los comprometamos a ellos a, a, en su trabajo, que ellos no nos podían dar información, que habían llamado desde Secretaría de Salud diciendo que, que, no hay, que no hay ningún tipo de información. ¿Hay fecha para esta reunión con las autoridades, Flor? Estamos esperando porque, bueno, un compañero Marcelo Ochoa es el que se va a encargar、eh, de, de la reunión y, bueno, cuando, cuando sea el tema e F, bueno, es. Va, va, va a ser、eh, comunicado, Dios. Bien, bueno, quedamos atentos aquí en la radio para、eh, conocer cuándo es la fecha y poder dar difusión a, a ese encuentro y ver cuál es la respuesta del, del gobierno municipal al tema urgente de la atención primaria. Como siempre, muchas gracias, Flor. Dale, Dani, de nada, gracias a vos. Hasta、Me、luego.、Esperes.